Bueno, eh, contanos eh, esta idea, cómo se materializaría de que los millonarios pongan la guita para afrontar la emergencia tanto sanitaria como económica que estamos padeciendo. La idea surge sobre la base de un informe que publicó la revista Forbes, en donde aparecían las 50 fortunas personales más grandes de la Argentina. Esas 50 fortunas personales sumaban un valor de unos poco más de 70 mil millones de dólares.、Eh, esto significa que si aplicáramos un 1,5% sobre esas fortunas personales, es decir, 1.5%, estaríamos reuniendo un, una cantidad muy importante de recursos. mucho más que los que podrían surgir de cualquier otro impuesto, y ni que hablar lo que se denomina así genéricamente como el recorte del gasto político, que en términos simbólicos hasta podría ser aceptado, pero en términos cuantitativos no mueve la aguja. Estos recursos podrían significar el equivalente, por ejemplo, a un millón de camas en terapia intensiva, o a la compra de 50.000、eh, aparatitos de los que se usan para el test de coronavirus, o más de 10.000 respiradores. Y sería por única vez, un fondo de emergencia por única vez. Es decir, que si esto se transformara como se ha planteado en la posibilidad de un impuesto, desde ya que aseguraría un flujo de recursos todavía mucho mayor. Bien,、eh, supongo que tu propuesta、eh, estará en conversaciones en estas horas con la que tiene Máximo Kirchner, que como diputado nacional también ha propuesto,、eh, por un lado, tomar en cuenta estas grandes fortunas y, por otro lado, mirar sobre aquellos empresarios que blanquearon capitales en 2017 durante el macrismo. Sí, creo que、eh, en el caso de la propuesta de Máximo Kirchner, ya. Estamos esperando el ingreso del proyecto, evidentemente sería muy importante porque se trata del jefe de nuestro bloque, se trata de una propuesta que creo que está seriamente planteada y que significaría la posibilidad de dar una respuesta ante una situación de crisis que si leemos los diarios de esta semana y los de hoy, Los principales pensadores del mundo lo parangonan con una gran guerra. Algunos dicen que hasta podría tener consecuencias en términos económicos y sociales todavía más catastróficas que la de la última guerra mundial. De manera tal que estamos ante una situación inédita y hacen falta soluciones que estén en dimensión con la crisis que estamos afrontando y que, bueno, En términos de, su, de sus efectos sobre la economía y sobre el daño social, recién estaríamos empezando a verlo. Hugo, te consulto también por otra pata de esta historia que son los bancos, sobre todo a partir de lo que ocurrió en las últimas horas. Eh, el viernes, puntualmente, pero es una historia larguísima. Y cuando resurgen algunas ideas de、eh, nacionalizar la banca, por ejemplo, ¿cuál crees que es el comportamiento de los bancos hasta ahora y qué es lo que el Estado debería o podría regular en ese sector? Y los bancos, sobre todo los bancos de capital extranjero, con el argumento de que ellos dependen de. leyes o disposiciones que se toman fuera del país, han decidido asumir una actitud que es en la práctica de sabotaje a las medidas que se están tomando, porque no acompañen.、Eh, el Gobierno Nacional está poniendo a disposición de las instituciones bancarias una cantidad de recursos para que éstas puedan habilitar los préstamos o los créditos para que las pymes puedan afrontar esta situación sin dejar de pagar salarios con tasas mucho menores que las que estaban estipulados en, en un mercado que estaba sobregirado por la especulación financiera que veníamos arrastrando. Y sin embargo, los bancos que operan en el país no ponen en práctica la posibilidad de que se acceda a este tipo de crédito. Lo mismo hemos visto con los jubilados. Muchos de estos bancos extranjeros no toman a la masa de jubilados como parte de su cartera de cliente s porque consideran que son sectores que no tienen los recursos necesarios como para que ellos le puedan vender los otros servicios que sí le dan ganancia a los bancos. Me parece que tienen una actitud antisolidaria y creo que el gobierno deberá tomar nota de esto para buscar los caminos para que quienes operen en el país y se benefician, como se beneficiaron con enormes ganancias durante los años de la plata dulce de la especulación financiera, de hablo del 2015 al 2019, en el momento en que las cosas se ponen difíciles, también se, ha, se hagan cargo de que operan en este país, porque parecería que estos bancos siempre la quieren para ellos y siempre la quieren dulce, y no, hay momentos difíciles como este, donde tienen que hacerse cargo de la situación que vivimos los argentinos. Claro, en síntesis entra también ahí la frase, muchachos, llegó la hora de ganar un poco menos, ¿no? ¿Hubo... Claro, porque nadie está. Planteando que trabajen a pérdida, simplemente eso, que se ajusten un poquito el cinturón. Bien, Hugo, te consulto respecto de cómo están siendo consultadas o no, vos me dirás. De acuerdo a tu conocimiento, las organizaciones sociales, las agrupaciones, este, digo, forman parte de comités de crisis a nivel nacional o en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia. Le, nosotros conocemos nuestro territorio, lo que está pasando, pero te consulto respecto de lo que ocurre a nivel nacional o en las más grandes ciudades.、Eh, ¿Son tenidas en cuenta las organizaciones sociales a la hora de llegar a las personas con más necesidades en este momento? Sí, creo que, sobre todo. En las últimas dos semanas, la constitución de los comités de crisis que se fue bajando a las provincias y a los municipios este, significó abrir mucho más la participación a las organizaciones sociales para todo lo que tiene que ver con garantizar que los recursos lleguen hasta este, lo más profundo. de las zonas de pobreza y creo que ahora se está funcionando mejor. Hubo un primer momento donde costaba poder participar, acercar ideas, este, generar circuitos que fueran realmente dinámicos para la distribución de los recursos, ahora se está funcionando mejor. Bien, Hugo y a s k i agradecemos el contacto, sabemos que te sacamos de, de tus ocupaciones un rato y si quieres agregar algo más, por supuesto, te escuchamos ahora. No, simplemente un, un saludo a toda la gente de la provincia de La Pampa que está viviendo igual que todos nosotros un momento difícil. Tenemos que sostener la unidad, tenemos que saber que de esta salimos todos juntos, no, nadie se va a salvar solo. Gracias de vuelta. Buen día. Hugo Yasky es、eh, diputado nacional, además de secretario general de la CTA, y acaba de、eh, dar sus conceptos en Radio Kermés.